Buenos días, buenos días. Me parece escuchar esa voz conocida. ¿Puede ser?、Y、bueno, puede ser, qué sé yo. Todo depende. Uno, hay cosas que se conocen en un ámbito, en un rubro, una persona y otras. ¿Cómo te va bien? Juan Pablo Gabaza. Bien. Te habla, más、vale. Muy bien, muy bien? bien. Un placer,、bueno. un placer, un placer. Che, venís de, de c o q u í n Contá, ¿cómo te fue? Y, y, y vamos a ir conversando, pero a mí me extrañó la poca visibilidad que tuvo esta vez、eh, tu actuación o. o... Podría extenderlo y decir la representación pampeana en Cosquín. De todos modos, lo primero que te pregunto es cómo te fue y cómo te sentís después de haber estado ahí. Bueno, p r i m e r o que nada, me, me, me pareció una locura lo que vivimos.、Eh, fue hermoso lo que se logró.、Eh, Hasta d ó n d e pudimos llegar, fuimos convocados por segundo año consecutivo, ¿no? Por el, por, el, por el festival más grande de América Latina, de f o l f l o r e s Eh. Nada, fue una locura lo que se pudo vivir.、Eh, llevamos la regionalidad, como siempre, a ese escenario t a l l e n o de historia, con obras inéditas también, arriesgando a eso, pero apostando, más que arriesgando, a lo que fue el repertorio de, de, de la cacharpala d e c o s u í n de este año. Así que, bueno, nada, con una felicidad inmensa de poder compartir un año más ese, ese escenario. con mis compañeros ¿no? que, que tanta lucha han tenido conmigo de poder llegar a lugares como estos. Bien,、eh, te, te pido, mira, así charlamos mejor por ahí. No sé si, si tenés o el altavoz o, o, el, o auriculares o, o te estás moviendo en el lugar, pero por ahí la señal este, se escucha un poco débil. No obstante, sigamos la, la charla.、Eh, contame con quién estuviste en el escenario mayor de Cosquín. Bueno, la,、eh, ¿con mis compañeros? ¿O quién fue sí, la.? Sí, ¿quién te acompañó? Axel Vázquez、eh, en bajo, Julián Jerez en guitarra, Marcelo Luna en guitarra, José Filipe en guitarra,、eh, Renzo Fres en guitarra eléctrica, Tito m a r c i l l a en bomba de güero y Gonzalo Ortiz en batería. La mayoría son de otros pueblos. Y acá en s a n t a r o s a z o vimos cuatro,、eh, pero bueno, el resto es de Adolfo a m p a r a l de Villa Mirasol, de Colonia Barón. ...este... Así que bueno, nada, contento de r compartir con mis compañeros una noche tan importante como esta. Bien, bueno,、eh, muchos acompañantes del norte pampeano, sobre todo por lo que veo. ¿Y cómo eh, eh, eh, esto que te preguntaba? Por ahí es uno que está como desfasado y no, no está mirando las cosas. A mí me, me llamó un poco la atención. Que no fue muy visible tu presentación, por lo menos en los medios locales, y no sé si decir solo los medios. Eh, eh, contame qué respaldo sintieron que tuvieron, o en todo caso que no tuvieron, cómo, cómo, en ese sentido, cómo, cómo se sintieron. No, no, la verdad es que, a ver, yo te estoy hablando、eh, personalmente en la plaza, hubo mucha gente de la provincia、uh -huh. acompañando.、Eh, bueno, ya que esté en el aire, l o voy a agradecer ¿no? el hecho de, de poder compartir. Con gente que quizás uno no, no, no es de su entorno más íntimo, de los familiares, amigos, sino que fueron exclusivamente a acompañarnos a nosotros. Y la verdad es que yo creo que el acompañamiento estuvo, la difusión se dio、eh, por el medio de, de aquí, Cosquín,、eh, la Comisión de f u o m i o n e s fue encargada de poder compartir todos los artistas que iban a estar en la noche del 24 de enero. Y, bueno, Nada,、eh, la difusión estuvo. Quizás yo le di difusión más a través de, la, de redes sociales, que, que por otro lado, pero sí, sí hubo una difusión、eh, de parte de toda la gente que a nosotros también nos rodea. El d i a r de la Arena también s a c ó una nota. Pero bueno, nada, quizás también、eh, es una manera de darle importancia al postfestival、eh, para contar más que nada lo que se vivenció. Bien. Eh, pero el acompañamiento de la provincia estuvo bien. Bueno,、eh, ¿y, y qué, qué hicieron, ¿Qué, qué repertorio llevaron y qué repercusión tuvo. No, yo soy una fiel defensora de mi regionalidad.、Eh, fui con un tema que se llama Primavera en t e l é n que es mi caballito de batalla. q u Es e un tema que nunca voy a poder abandonar. Me di cuenta d e este postín que pasó.、Eh, Es una canción que habla de, del oeste, del río Atuel, del reclamo del río Atuel, ¿no? Es una manera también de elevar la voz y que vuelvan las aguas a, a nuestros cauces, ¿no?、Eh, mi esposa, María de la Pampa, que es una charlera que también me acompaña y que causó un, un gran furor, ¿no?、Eh, tanto a través de una frase como es: Soy la Pampa y no m e chico. Entonces, son canciones que a mí me van a tener que acompañar. Por el resto de mi vida, porque、eh, marca la autenticidad en un tema y el reclamo de, de las aguas por otro, y dándole vista también a los pueblos originarios.、Eh. Así que, bueno, nada, esas dos horas me acompañaron Esprimaria, t r e e l y Chocarera de Pampa. Y después fui con Crucemos ahí, que es una obra totalmente inédita, que es de uno de mis compañeros de, de proyecto, ¿no? Renzo Férez, que toca la guitarra eléctrica, bueno, nos arriesgamos y, y asumimos la, la, la responsabilidad de poder subir una canción inédita y de uno de nuestros compañeros, que es una c h o c a r r e r a así que, bueno, nada, me, me generó mucha felicidad el hecho de poder compartir una noche t a especial para mí. Y poder subir una canción de él que estaba ahí arriba conmigo en el escenario. Y bueno, después interpreté una s a m b a de una tardecía que es de Jaime Dávalos、eh, con Manuel o t J. Castilla así q u e m o l é o、bueno, n a d a Feliz de poder interpretar cuatro canciones que en mi persona、eh, s u m e n muchísimo a través de historia y poesía. Bien, Laurita, más vale que te agradecemos el, el relato eh, muy eh, contento de lo que pasaste ahí. Y el micrófono está abierto por si quieres agregar algo más. Justo recién comentábamos con la Colo Manera que vas a estar este fin de semana en, en el Festival de Toay.、Eh, y el micrófono te lo dejo abierto para que digas lo que quieras. Sí, claro,、eh, vamos a estar en Toay.、Eh, vamos a, a compartir un poco lo que vivimos en Cosquín. Para quienes no pudieron acompañarnos en esa noche del 24 de enero,、eh, van a estar velando el b a l e t del encuentro conmigo, que estuvo también en la Plaza r ó s p e r o Molina. Y Matías y María p o y a z o también van a ser partícipes de la noche de mañana en el Festival de Cantidanza, que、eh, hacía dos o tres años que no volvíamos a seguir conmigo. Contenta porque es el retorno de, después de un bosque lleno de, de novedades hermosas、eh, para nosotros como proyecto, el hecho de poder. Subir a, al escenario de i g r a c i a del Campo、eh, con lo que fue este Cosquín 2026.、Eh, como dije, todas las cosas hermosas me, me regaló. Gracias, Laurita, que estés bien. Bueno, gracias a ustedes y a toda la audiencia,、eh, a toda la gente de la provincia por, por el acompañamiento de siempre. Les mando la verdad, b u e n a o c h e y bueno, ojalá que pronto me inviten de nuevo a c o m e r pastel de p a p a s Dale un abrazo. <risa> nos vemos. c h a u s t a muchísimo. Gracias. Laurita Gómez Weiss,、eh, cantante folclórica. El pastel de papa se lo comió en nuestra producción Kermesera, Cocinando Historias, que sale por la televisión pública.、Eh, uno de los programas más vistos fue el de Laurita. Bueno, ahí nos comentaba, va a estar mañana. Y además, refrescando esto que、eh, evidentemente yo vi mal. A mí me daba la sensación de que la presentación en Cosquín estuvo un poco apagada o. No quiero decir ninguneada, pero que no se visibilizó tanto. Ella no lo sintió así, y ahí está. Dicho, pasó por Cosquín y vino con el pecho lleno de contentura.